But did did did did did did did did oh oh I'm los saurios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 Buenas ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juaní? Volví. Has vuelto. No me podía perder esto. No, no, hoy tenemos un libro... ¡Un programa <risa> <risa> Hoy tenemos un programón. <risa> eh, sí, sí, sí, un libro que venimos como con ganas de hacerlo desde el primer día. Desde antes del primer desde día. Del primer día. Eh, encima es como el disparador del disparador y es muy autorreferencial de nosotros sí, dos. Sí, sí, no, es un programa que vamos a disfrutar, supongo. Porque además los lo, lo padecimos. No. <risa> no, no quise decir eso. Eh, bueno, hoy estamos con Cambio en los Controles, como todos los jueves. Eh, y nos pueden escribir hoy más que nunca, porque vamos a estar eh, requiriendo su participación. Programa mm. tipo obra abierta. Sí, sí, sí, ya es hora, porque... Uh -huh. eh, no, no está bueno. No, igual el otro día, un saludo a Keila, astrónoma recibida hace muy poco que me tiró la data de cuando dije Clavius, ¿qué es Clavius? Claro. Un cráter, me llegó el mensaje. Claro. Así que eso veces, tiene que ocurrir, porque nosotros ¿no? Eh, no, no, no somos muy sábelo todos. Me está diciendo mentiroso. ¿Cómo se puede comunicar con el programa? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, Ajá. como desde los audios. Y también nos pueden escribir al WhatsApp de Radio Nauta, 221-670-5190. Perfecto. O Radio Nauta por Facebook, Instagram, Twitter, etcétera Exacto, muchas opciones. Sí. ¿Y cuál es la consigna para que nos manden? Bueno, hoy, eh, con respecto a eso, tenemos eh, un libro que se llama Alta Fidelidad, uh -huh. High Fidelity, o no sé, algo ¿as así. <risa> eh, de Nick Horby, eh, publicada en Reino Unido en el 95. Es un libro lleno de música. Lleno de música. Eh, no sé si la música es el móvil para... O, o, sí. Eh, es todo. Sí, el móvil para escribir esta historia que es bastante divertida. Lo recomiendo, es un libro muy divertido si están así como en una época mmm, en solitaria. Uh -huh. eh, sí, sí. Tirando para abajo, tirando menos. Eh, es un gran libro para disfrutar en soledad. Exactamente. <risa> eh, fue llevado al cine. Es, muchos seguramente lo, lo conocen, eh, conocen la historia, porque también hay una película que se llama Así, Alta Fidelidad, de Stephen Frears, uh -huh. o algo así, eh, con John Cusack, eh, Jack Black. Eso, eh, está buena también la película. Grandes personalidades. Y la pasaban, obviamente, casi todas las películas que, que, que nos gustan, fuera de alguna... Algún momento de SAT en sí. entre el 2000. Este, creo que la pasaban como tres o cuatro veces por semana esta película. Sí, y es la, del 2000. Sí, sí. Uh -huh. Sí, eh, y también fue llevada a Broadway. Mira. Uh -huh. Me gustaría, nunca, ¿Sí? nunca fui al teatro. Eso es una cosa que... y, y la comedia musical te copa? Sí. Eh, High School Musical, entra voces, <risa> me encanta. <risa> no, pero ir a ver, ponele, decís, bueno, un sábado Tenés la opción, ir al cine, ir a ver la banda de tu amigo que hizo y que está tocando eh, rock en eh, garage. Sinfónico. <ríe> no, eh, rock uh -huh. nacional de eh, hace un par de meses tiene la banda o vas a ver una comedia musical. Y no, lo de siempre es ir a ver a un amigo y por eso generalmente no... no por eso a... tenés muchos amigos. <ríe> no, pero realmente no nunca fui a ver una obra de teatro, ¿sí? salvo en el colegio quizás. Eh, uh -huh. Había visto una adaptación de Manuelita, creo. Tengo recuerdos difusos. Este, capaz no estuvo bueno y por eso no he vuelto, pero <risa> la verdad no tengo experiencia. Pero siempre es interesante. Sobre todo quería ver la de Tok Tok, Ajá. Este, que vi la película. Mira, la viste al muy... final. Sí, sí, obviamente. Eh, a mí me llevaban en el colegio, no sé por qué, a ver, eh, teníamos inglés en el colegio y nos llevaban a ver obras de teatro en inglés. Mirá. Estaba bastante bueno. Uh -huh. eh, estaba bueno porque entendías bastante y claro. por ahí... Eh. Digamos, era adaptado para ese, esos niveles de, de no sé, secundaria. Claro. Está bueno bueno eh, Volviendo así como <risa> un pantallazo de por qué Alta Fidelidad tiene como la música en el centro. Sin spoilear a grandes rasgos, el protagonista trabaja en una tienda de discos. Sí. Eh, como que la vida, siempre hay alguna relación con la música. Están en el tren, da ideas sobre música, todo el diálogo, el monólogo interior. Eh, sí, sobre con todo con la posesión material de discos mm. bueno sobre todo en esa época que no había otra forma de claro. casi otra forma de escuchar pero eso pone ahí ahí en una parte del libro que, que habla con sus dos empleados de la de la, del, de la tienda de discos y, y como que entre ellos acuerdan que un tipo o una tipa que tenga menos de 500 discos no, es, no puede ser una persona seria que <risa> <risa> bueno tiene todo eso es como un universo bastante freak que sí, maneja sobre todo. la música eh, y es muy, muy gracioso los gustos musicales, es eh, bastante amplio. Todo. En cualquier formato, obra de teatro, libro, película, <ríe> sí. esta es la recomendación y, y el programa se trata de ello. Eh, ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué música? Vamos a empezar con un temón de Marvin Gaye de 1982, Sexual Healing. FM 106.3 ¿Te imaginas a una hinchada de fútbol que cantara ese tema? <ríe> ¿Le cambiamos la letra? Sí, Sería sí. genial. Es ¿Qué? una buena actividad, así cuando... Eh, lo hizo Capuzotto en un sketch. Ah, <risa> Estaba buenísimo. Sí, sí. de Miranda, eh, después? <risa> <risa> después no podía cantar la versión original. Me olvidé las canciones originales. <risa> y era como todo el tiempo. Te pegamos <risa> latas y fuiste para atrás. Cosas así. qué sé yo Me encanta. Toda esa cosa colectiva, sí, intersubjetiva. Sí. Es hermoso. Sí, este, sí. Te hago una pregunta personal. Mm, a ver. ¿Estoy deprimido porque escucho música pop? ¿O escucho música pop porque estoy deprimido? Eh, mira, yo no soy tu terapeuta pero <risa> pero creo que eh, es un acertijo que, que nos, atraviesa. La sí, nos atraviesa a mí también eh, Sí, es, es una pregunta que, que se hace el protagonista es un tipo bastante depresivo y, y, y es y él tiene la teoría de que la gente que escucha música pop eh, es depresiva y le va sí. mal porque... Put porque escucha música pop hay, hay una cita que es, dice te la leo eh, la música sentimental tiene la especial cualidad de llevarte hacia atrás en el tiempo a la vez que te lleva hacia adelante por eso te, eh, y por eso te sientes nostálgico y esperanzado a la vez doble función exacto eh, no sé vos qué pensás Y yo la otra vez, ¿te acordás que habíamos charlado cuando habíamos elegido el libro del primer programa? en eh, Esa cuestión de, che, ¿por qué soy un morboso que la paso bien leyendo Tokio Blues cuando la temática es súper oscura? Y hace poco había visto una charla TED, ahora hay charla TED de casi todo lo que existe, eh, que hablaba un poco de por qué escuchamos Coldplay o Radiohead cuando estamos medio pum para abajo. Eh, y justamente la misma pregunta, somos unos... Eh, ¿Cómo se llama esto? Masoquistas o algo por el estilo. Y este científico, que en realidad la conferencia era más sobre el cerebro y la música, por así decirlo, mm. llevaba a la conclusión de que em logramos empatizar con la música y sentíamos que no estábamos solos o que eh, como la música tiene esa esas imágenes, esa poética que cuesta poner en palabras, no necesitamos la palabra de aliento como de un amigo, sino que ya empatizamos con la música y empieza a liberar como una endorfina que nos hace sentir mejor en X circunstancia. Entonces es como como que suena contradictorio, pero escuchar música estando en un mood medio medio triste, música triste, al contrario, nos da el sacudón para volver a los temas de Sherp, por así decirlo. <risa> sí, sí, también eh, no sé si... Bueno, no, no sé si a todo el mundo le pasa, no pero como que te, te, te hace eh, <coughs> meterte como en una película, ¿no? Claro. A, a mí me pasa. Eh, o te identificas con películas, o te identificas con música, o música que tiene ciertas películas que van más o menos por ese lado y decís, bueno, al personaje eh, no le fue tan mal. La, exactamente. <ríe> me, ¿sí? me pasa sí. un poco eso. Sí, digamos sí. Con el libro este me, me pasó de identificarme a mil con el personaje. No sé si eso es bueno o es malo. Eh, Yo creo que sí, si sí, a vos te hace sentir este como... No soy tampoco terapeuta, no, pero <ríe> eh, digamos cuando te Estamos sentís ejerciendo... eh, muy limado con un libro o algo, ¿Sí? digamos es un motor para manejar <risa> lo cual me parece sumamente positivo sí sí sí más allá de que el libro eh, propone un montón de música que está bueno conocer eh, y música muy melosa viste Como, sí. eh, que hablan eh, de, de, de las rupturas del desamor eh, hay una cosa muy graciosa que dice que, que él escuchaba eh, cierta música Eh, de amor y, y después eh, él no estaba enamorado pero sentía como que tenía que conocer a alguien sí. <risa> como para sentir esa música bueno es un poco lo que decís no como empatizar con, con, con esa música y a veces su experiencia yo creo a veces no tiene que ver tampoco con la con la letra por así decirlo a mí me pasaba que Hasta no hace muy poco la llegada de internet y leer las letras traducidas a algún video de YouTube, uno como que entendía el, el mood de la canción, mm. aún sin sin estar ese estere estereotipo de decir, bueno, es mayor, estoy contento, claro, o sea, no, acordes no, no. mayores y felices. Mm. O sino como decir, bueno, estoy escuchando Ramones, no tengo idea que es Bricky pop <risa> pero arriba, digamos. Sí, sí, sí, me repasaba con un tema... <risa> <risa> un tema muy nada, no importa, pero tenía empezaba así como con una base de, de, de, de teclado, así como eh muy soul. Espeso. Claro, <risa> sí. y, y de pronto cuando Anita lo esperabas aparecía la guitarra como haciendo un solo muy tranquilo, nada, nada virtuoso, pero pero Preciso, preciso, ¿viste? Preciso ahí como una flecha al corazón y me mataba. Y no sé, no sé qué decía la letra realmente, claro. pero eso ese principio era... No, eso es, es increíble y sí. es lo que nos atrapa y a veces <risa> pasa el tiempo y cambiamos la sensación del flechazo, capaz es una patada en el culo, por así decirlo, <risa> pero digamos, es, está está bueno también como que la música va acompañándonos. Sí, un... y... Y a veces vas creciendo y te va gustando otra música y, uh -huh. y esa música te da vergüenza porque <ríe> es una música que ya no escuchás o es un artista que ya no te copa y te sigue pasando eso. Eh... Y, y, y lo guardás, y es como como algo que tenés que tener en secreto, ¿viste? <risa> el, el, el consumo culpable, ¿viste? Sí, sí, sí, pasa en el libro con el tema de Peter Frampton. Uh, eh, baby, I love you. Claro, que al, al, al protagonista dice, no, ¿cómo puede ser que esté llorando con este tema si lo odio? Y bueno, y bueno cosas le, que le pasa. llegó al corazón, uh -huh. sí. Vamos a escuchar un tema de Neil Young de 1970. Only love can break your heart. 6 3 padionauta.com.ar Estamos de vuelta Muy nunca nos fuimos por una inyección de voz de abuelita ah. de Neil como lo quiero Neil Young es un gran tema esta. me sí. gusta demasiado Encima es como que puedes analizar miles de cosas. Mm. La letra, la melodía. Después me quedo como colgado con la instrumentación. Sí, eso y eso también te iba a decir. Como que cambia uh -huh. mucho eh, su carácter eh, uh -huh. disco a disco. O sea, puede parecer muy folk, pero por momentos... Hizo la banda sonora de una película de Jim Jarmusch. No sé Mira. si la viste. Dead Man. No, no la vi. Pero hay, hay un pero disco... Pero tremenda la banda sonora. En, Harvest, en Harvest Moon, lo se llama el disco. Sí. Eh, hay como hay un coqueteo con las cuerdas y eso y decís... Bah, yo que no sabía que había hecho banda sonora digo, Este tipo está para, para las grandes ligas La banda sonora de Deadman Es eh, guitarra eléctrica Con mucho eh, reverb uh -huh. Muy buena Increíble. Y también tiene eso como intimista sí. De que a veces está como sonando en el living Tiene como un laburo así, viste con poca compresión Y esas cosas que es como Si estuviera mm. puro el sonido ¿Hizo un ampliado? No ¿Un lo sé TV? no lo no sé eso. Ahora lo chequeo en Spotify. Bueno. <risa> este, bueno. el tópico, viene un tópico que era también que tenía que ver con la con la consigna del día. Sí. Para los porque oyentes. claro, porque eh, tanto eh, Rob, que es el personaje de nuestro libro de hoy, como Barry y Dick, que son los empleados de la, esta disquería, que son también los digamos los únicos amigos de uh -huh. de Rob, eh, tienen por costumbre hacer listas listas de cosas eh, top 5, top 10 de cualquier cosa eh, no solo de canciones sino también de películas, de, de, de discos, de singles esto no es de... mentira, yo en el, en el colegio hacía de mayonesas, por ejemplo, marca ah, de mayonesas a ver, cosas. ah bueno, no sé no, no puedo, en este momento <risa> no, teníamos que buscar sustituto viste, claro. la que tiene que ver con, con la naturaleza la de la nenita no, no sé si es bueno y um, si sí, está bueno hacer listas eh, a, este a mí en el momento no sé si, si era saludable o no <ríe> pero <ríe> hacía bastante como para tener preparado si, si, si necesitaba en el momento una playlist para salir a ah. no sé, andar en bicicleta que no sé andar en bicicleta pero <ríe> digo, un, algún sustituto digo viajar pero... en Talp Claro. Viajar en tal con Día de Lluvia Viajar en tal de Noche eh, Esa es otra, obviamente es, no, ah, Esa sí. existe de verdad ah, mira <risa> Sí, bueno, ponerle este, este Barry, que es el que En la película encarna eh, Jack Black eh, Dice, por ejemplo eh, Las cinco mejores películas de Dustin Hoffman Claro No sé si he visto tantas películas de Dustin Hoffman Yo creo que vi el graduado y no sé si Pero eh. Eh, eh, eh, dirigió también Hizo Kramer versus Kramer, creo Como director y como actor. mira Yo la, la primera vez que lo conocí fue por Chimichanga en la película de los Fokers. Ah, sí. Y sí, digo, sí, ah, pará, hizo películas de culto este tipo, ¿viste? Como, mira. Fue raro. Eh, <coughs> los... Eh, solos de guitarra. Cinco mejores solos de guitarra. Ah. Bueno, o sea, habría que escuchar muchísima música, <risa> qué sé yo. Eh, los discos grabados por artistas ciegos. Mirá. Yo... Creo que solamente conozco a Richard Stevie Wonder. Ah, claro. Uh -huh. Eh Caramelos que se vendan en frascos de cristal, bueno, no sé si aplica ah. a Argentina en este. O podría ser caramelos ¿Cómo? de tren. Caramelos de bolsitas sí. de plástico de tren. Claro. Gomitas. Esa misma. Las gomitas eh colores de Willy <risa> no sé. <risa> Qué sé yo bueno eh, Entonces, nada variadas variadas listas vamos a proponerles uh -huh. que eh, nos sugieran eh, algún tema para hacer eh, alguna lista acá en vivo perfecto perfecto <risa> estamos con las Como por esperando. ejemplo podría ser eh, no sé las cinco canciones para las mejores bailar. canciones de chris morena Ese es ah, un gran tópico. Sí. <risa> sí, sí. Eh, cinco canciones para cumpleaños. Cinco canciones de Romina Yan. <risa> y con Facundo Arana. Ay, <risa> ah, sea chica, digamos, el, claro, el puede ser muy específico o puede ser muy general como Por eh... favor, que sea general porque si no tienes una soga, el rigor del vivo mata. Hay, hay eh, esta gente, esta estos personajes del, del libro y que está ambientado en 1990. En la década del 90, no se sé viene específicamente. La película ¿qué? lo respeta con la, con la pilcha sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y ellos grababan cintas, grababan uh -huh. cassettes de compilados. Y, y era muy gracioso porque es, eso es algo que me da mucha ternura, como que te graben un, un compilado de las canciones que más les gustan. O sea, como que el tipo grababa, grababa un compilado de canciones que le gustaban a él para como que para ella... Tuvieron un mensaje críptico. Como... Sí, no, pero como que, para que aprendiera de él, ¿no? Que era algo que ellas después le reclamaban. O sea, vos me, me regalaste este este disco pero porque te gustaba vos. No claro. <risa> querías que yo sea como vos. ¿entendés? Un buen ego. Eso pasa. Sí, sí. Pasa mucho. Pero uh, sí, qué sé yo. Y ahora, bueno, la, la, las playlists de, de Spotify o de, de YouTube. Todas esas... Vino a llenar un hueco importante. Yo tenía como esa, literal, eh, fascinación por hacer playlists un poco influenciado también por How I Met Your Mother, no sé si viste la serie alguna vez. No, no la vi. Que Barney Stinson <risa> habla muchísimo de sus playlists, que hace playlist, eh, ¿cuál es el concepto si tienen que subir y bajar, digamos, ah. o estar siempre arriba? Y es que hay todo toda una teoría. Es un arte, sí, sí, sí. Sí es complicado, yo intenté eh, no me sale mucho hacer eso, porque me gusta más como escuchar el disco entero. Claro. Eh, me gusta más eso, pero está bueno también como mezclar. Tuve una época en la que mezclaba algunos temas que, que, nah, que, que quería hacer quería hacerme sentir de tal forma, entonces ponía temas para eso. Claro, sí, sí, por eso como funcional. Sumamente. Sí, sí, funcionales. Es que, es que no es muy raro cuando vas a una fiesta, es como que... Uh -huh. Y terminás poniendo cachengue o alguna resultante sí, que sea bailable. Sí, terminás poniendo cosas que digamos. no te convencen mucho, pero que al momento es, es el, funcional. Es lo perfecto, sí. digamos. Es lo que necesita sí, la monada. Sí. Eh, ¿Con qué rompemos este bloque? I just don't know. I just don't know what to do with myself. Sí, ¿de quién? ¿De Bart de Dusty Springfield? Sí pero hay millones ahí hasta de White Stripes Mira. una muy linda ah, versión, claro, muy sí. condensada sí, sí, sí. creo que en el video actúa no había olvidado eh, fue novia de bueno acertijo sí, sí ahora lo, lo, lo busco <risas> y cerramos la idea si no, Cami le damos play a, I just don't know what to do with myself I just don't know what to do with myself just what to do with myself I'm so used to doing everything with you planning everything for two and now that withdrew I just don't know what to do with my time I'm so unsum for you it's a cry to do like a summer road Like a summer road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 Clown, Entrenamiento e Investigación en Danza Teatro, Fotografía Básica, Audiovisual, Dibujo e Historietas, Danza Boutot, Piano, Eco Diseño, Laboratorio de Canto y Entrenamiento Vocal, Centro Social y Cultural Mundo. Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 Dale poder a tu voz desde Radionauta impulsamos una segunda edición del taller de empoderamiento de la voz, donde también podés sumarte porque está dirigido a todes mi nombre es Juliana Díaz Lozano, me gustó mucho el taller lo que me pareció como fundamental es poder adquirir herramientas técnicas para el uso de la voz y también darme cuenta que mi preconcepto era que la locución era algo meramente técnico no sabía, digamos, las implicancias políticas que tiene, interpretar las cosas que nos tocan y humanamente el taller lo más altamente recomendable, altamente recomendable empezamos en septiembre 12 clases de 2 horas cada una se brinda material teórico práctico se graban todas las clases y está moderado por profesional de la voz con más de 20 años de experiencia consultas e inscripción locucionenradionauta arroba gmail.com vení al taller de locución popular en Radionauta y empoderá tu voz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 nos estuvimos <risa> divirtiendo mucho en el bloque de la pauta publicitaria porque nos acaba de sugerir Camila la temática Disney para las playlists si, sí, no. es lo, infinito nos no pusimos a cantar a cinco. voces obviamente <risa> no podría elegir sin ¿cuáles veces. hayan surgido? Eh, la de... <risa> lo, lo más vital lo, sí la de... no se llama así, se llama... Se llama? Oh, Depende, sí. de la traducción. Sí, la del libro de la, eh, libro de la selva, la que canta Balú con Mowgli. Exactamente, <coughs> esa. Está buena. Después estuvimos cantando casi completo, con las voces, respetando las voces, The Start of Something New de High School Musical, <risa> la canción del karaoke. Sí, después la canción del karaoke. La primera, la, la primera de todas. O sea, la que nos flechó y después vimos todas las de High La verdad después, es que sí. La <risa> de... <risa> Yo no vi todas, dejáis con mí, perdón. No, vi a, la segunda no me gustó, después la tercera no la vi. No. No, la primera, aguante la primera. Sí, obviamente, pero es una trilogía bastante bastante <risa> bastante sólida. Sí, sí, sí, sí. En la tercera como que pasaba, ah, sí iban a la universidad. Claro, es como que va siguiendo, es como un Real. sins, ¿viste? Como... Sí. Bueno, yo tuve ese, ese tema de que cuando salió la película de Boyhood, no sé si la recordás sí. la de Linklater que todo el mundo decía no, pero ves crecer ves crecer al protagonista, y esto que el otro y sí. digo Truffaut hizo una una saga, digamos, en la que se ve crecer el personaje desde la infancia hasta que se muere prácticamente, son como siete películas. Mira. Y también Harry Potter, por ejemplo, que lo sí, vemos a, vemos la evolución y la involución actuando de algunos personajes. <risa> y también eh, se, me, se me ocurría en eh, Volver al futuro, mm. donde el chabón... eh Tiene que seguir siendo joven y él no es joven. Claro. Como la, la Pero otra igual Karen. se mantiene como un formol. Se mantiene tipo. re bien. Es increíble. Sí, sí. Es como que Kenwood Rips. Ah, eh, me dolió muchísimo olvidarme. Era Kate Moss. Muy ligada al rock y a la música. Que la, grabó, de, uh -huh. la del video la de... La del video de White Stripes. Que grabó sí. son Velvet Morning. Que la versión de Primal Scream. Que es una canción de Lee, Hasselho Lee Hasselhoof. Como Half-Life Puff. Y Nancy Sinatra, bueno, Kate Moss, vendría a cantar la parte de Nancy Sinatra. Uy, Mira. me estoy atorando, me estoy muriendo. Demasiada bueno. emoción con Facebook. Es <risa> mm, Hermoso bloque. Sí, ahora. después, ¿qué, ¿qué más? Ah, la de... habíamos cantado la de el Surrey del Sabueso. Una... Sí, nos pintó bajón igual esta lista de Disney. ¿no? Y es qué? como... Ah, la, la de, de Toy Story. La de la chica. La de, la la chica. de Jesse, cuando se acuerda sí. que la dejaron en la caja... Este es mi tema, Postas me gusta mucho. Nos gustaban las canciones de chicos, nos gustaban las canciones eh bajón, bajón. De, de Disney. Bueno, sí. no, por, no es coincidencia que después nos guste de Smith y <risas> primera influencia Disney. Sí. Que a la vez tiene como un, las, las películas, viste que tienen como una trama bastante canónica que se va repitiendo, o sea, la temática como arrancar con el golpe durísimo, una pérdida. Mm una crisis en el medio hacer amigos, quedarse solo, bla bla bla y final perfecto es sí como... sí y antes, y antes de que termina se pelean con los amigos claro. por algún motivo pasa algo y los amigos lo buscan o, por, o se, se reconcilian sí. Pinocho <risa> bueno, pobre Pinocho este hay hay algunos discos que, uh -huh. que vos me contabas que pueden funcionar como como un conjunto un poco más coherente, ¿no? De, exacto o que tienen otro tipo de coherencia de eh, que otros discos pop, claro, podría decirse. Sí, exactamente. Eh, recién hace un ratito también lo habías dicho, como que la playlist está a veces antagónica al formato físico, que tenés que escucharlo de un tirón, pero a las vez las canciones se organizan con una cierta lógica, ya sea comercial o en el concepto. Es decir, hay muchos discos de rock progresivo que es como que siguen un orden de acuerdo a la historia. Pero eso no, no no es algo que nació intrínseco, digamos, con el formato, sino que, acostumbrados a los singles, era como... y vender, y vender, y vender, la cultura pop. Ya desde, por ejemplo, los Beatles, los primeros discos eran un conjunto de canciones sin ningún hilo conductor más que, que hayan coincidido en época. Entonces es como... fue revolucionario, por ejemplo, que todavía está en discusión, pero artistas como Frank Sinatra, que grababan discos que no... ...incluían canciones que ninguna eran composiciones de él... ...ya seguían como un concepto o una temática que las unía y las acomodaba. Por ejemplo, el disco Con Fly With Me de Frank Sinatra... Eh, ...todas las canciones hablan de destinos geográficos, de viajes... ...y fue sumamente rupturista y justo coincidió con el, como la, la renovación de Frank... ...que pasó de ser un ídolo tipo Justin Bieber a ser un, un artista maduro... Y, ...y mucho de eso se debe confirmar con una multinacional tener arreglos de Nelson Reed y, y hacer estos discos conceptuales. Y después hay, hay otros artistas como Kevin Shields de My Bloody Valentine que siempre dice que cuando le llega un disco, empezar por los temas que están como en el medio, como que supuestamente son los más flojos, mm. y mm. pero que él dice, esto depende del ego de la productora y los artistas <risa> para mí ahí está como el oro puro, como la canción es En escondida. los del medio. Exactamente. mira yo eh, no puedo con mi genio y siempre <risa> pienso empiezo por el principio. Eh, o empiezo por los que son conocidos viste que claro. los discos tienen como uno que, que o, no sé si escuchaste un tema en la radio claro, o el corte de eh, claro escucha primero vez y después bueno a ver qué más tiene eh, Sí, no tengo muchas formas de sí, soy bastante ordenada y es que también <risa> es como el culto al, al objeto físico de los discos de vinilo como que no es contraproducente ir saltando de tema en tema porque sí. se rompe todo hasta desde el disco hasta la, la púa Así sí, que uno sí. como que los digiere Como vinieron confeccionados Claro, así se concibieron y así los voy a tomar <risa> Hay una lista de los Cinco mejores temas de un single De eh, Por eh, Rob Este personaje uh -huh. eh, él Dice, los míos son Jenny Jones de Los Clash uh -huh. La traducción Los Clash eh, Tomado de The Clash, el primer disco de grupo Thunder Road de Bruce Springsteen mira <risa> Juan que lo ama <risa> Tomado de Born to Run eh, Smell Like a Teen Spirit de Nirvana eh, de Nevermind Let's Get In On de Mar Marvin Gaye uh -huh. y eh, Return to Graveous Angel de Gra Graham Parson Mirá eh, Creo so que no, no pusimos ninguno en esta lista que vamos a pasar, eh, no, que estamos pasando eh, algunas, hoy pero eh, son, algunos son conocidos Lo interesante es eso, que ese top 5 o esa playlist tiene como temas muy masivos de corte y difusión. Y, por ejemplo, sorpre sorprende que con The Clash no sea un tema de rock de Casbah o algún mm. London College, digamos. Claro, es como... sí. Ay, el, el amigo este le dice como, ¿qué pasa con los Beatles? ¿Por qué no pones ningún tema de los Beatles? ¿Por qué no pones de los Rolling Stone Claro. entonces por qué dice de Beethoven, bueno. Sí, a veces hay como <risa> también en la confección de playlist como, no, no voy a poner lo Claro, obvio. lo obvio. Voy a buscar Pero una joya obvio. escondida, claro. como eso. Para impresionar claro, a quien, quien te pide la lista, ¿no? Por ahí, no sé. Vamos a escuchar eh, un temón de Aretha Franklin, night diosa amídola, uh -huh. eh, llamado Call Me. Call Me. Love without Radio Nauta. FM 106.3 Me encantan los samples que tienen las, las <risas> cortinas. Me hacen acordar a, a temas, a bandas. Mm. Eh, estoy haciendo así como memoria a ver de dónde vienen las cosas. Qué, ¿Qué referencia hay por ahí? este Si algún oyente está atento, pueden colaborar con... Con mi búsqueda personal buenísimo vas a mm. hacer una lista de los temas que de, de cortina <ríe> Me encanta. <ríe> bueno ahí hay, hay como eh, antes de venir acá mm -hmm. en nuestra previa de, de desglosabri <ríe> hablábamos sobre una escena que, que eh, porque hicimos hicimos más o menos este este laburo eh, yo leí el libro y mm -hmm. juan y vio la película Ya la había visto cuando era ya la más, más visto, joven, claro, pero hicimos como, bueno, vamos a hacer eh, borrón cuenta nueva, leo el libro, veo la vuelta. película. Y hay una una parte del libro en la que el protagonista recibe una llamada de una señora que le dice que tiene algunos discos para vender, va a su casa y se encuentra con que es una colección de la hostia. De la hostia, sí, sí. Y el tipo casi como que tiene un orgasmo cuando abre, <risas> digamos, primero ve el imponente la, la casa, la bueno, casa bueno, sí, todo. Sí. Y cuando la mina abre con un compartimiento. Esta es una escena que estuvo borrada la película. Claro, eso, eso hablábamos. Que es una, un, una cosa que pasa en el libro. Que es una una gran parte de, de, de la vida de deprimente de, de, de este chabón. Y, y en la película la sacaron encima. Claro, están en, en las escenas que venían con el DVD, digamos, las extras. O algo así, como que quedó fuera el director. <risa> claro. Y es impresionante que reconoce y ya como que dice bueno, voy a pensar en cosas muy raras que van a estar en esta colección y las se va encontrando poco a poco. Claro, y, y ve y ve las cajas primero, las cajas hechas a medida y dice, esto, <risa> esto es no seria. es de novato claro, claro. <risa> esto le dice un tipo que, esta colección tan grande es de un tipo que realmente se se dedicó a encontrar todos los discos a ver nada y a, empieza a ver, empieza a ver eh, y se quiere morir y piensa que le va a pedir... Lo que vale realmente. Lo que realmente <risa> vale. Y le pide de nada. De creo que es 5 dólares para marcarlo. Claro. Porque es un, una señora que estaba muy disgustada con, con su marido. Entonces quería que cuando vuelva a la casa. vea que su conexión estuvo claro. reventada. Y su marido la dejó con, con, una, con una chica creo. de 20 y pico y se fue a Europa creo, no me acuerdo entonces dice, bueno eh, me dijo que, que le mande la mitad de lo que de lo que sale porque quedó en o sea, se gastó todo claro. y quiere que le mande la mitad de lo que venda su colección y le mande la mitad y, y ella quería cagarlo y, <risa> y la cuestión es que acá pasa un, un, hay un dilema moral casi con, con esta situación porque él el tipo empatiza, entiende la situación de la señora y le dice, no le puedo hacer esto a otro coleccionista <risa> Y empiezan a negociar, pero al revés, digamos. Quiero comprarlo por el precio más alto. Y la mujer va bajando su oferta le dice 10 Mirá, dólares. Claro. Bueno. Es lo último que te puedo decir. <risas> y bueno, vas a tener que vendérselo a otro. ¡Ah! <risas> sí, no. Eh, es una parte muy dolorosa. Un, un imperativo categórico. Sí. <risas> ¿Vos qué harías? Muy... Yo ya te expliqué. Yo, yo, yo bueno, encontraría la tercera línea. Acepto, porque la mujer le dice algo que es, es, es muy digamos entendible. Si no sos vos, alguien más lo va a comprar. Y Entonces, él se lo merece, aparte. No sé eso, pero <risa> digo, es, es, es una realidad. Entonces yo hubiese comprado por poco, y no sé, vender los, las cosas que no me gustan. Y ah. dar a la calidad, o algo así. Ah, y si te gusta todo... Eh, era una gran coincidencia. <risa> te te <autopagás>? o <risa> haces una donación vos. Claro, algo así, exactamente. Es que es lo que es lo que tiene hacer el tipo, digamos, es como le dice, bueno, dejá la película por lo menos ir comprándolo de a poco Claro. De pero no le vale Le nada. compra un disco, uh -huh. que ahora no me puedo acordar. Creo que eh, es uno de James Brown. Sí, pero la mina le dice, ¿viste el de Sex Pistols? Y ah. Como que lo, lo trata de conversar <risa> claro. de que se, se, se sebe y se termine comprando todo. Claro, no, pero ella dice, no te voy a vender de uno. O claro. me toda la colección por nada o uh -huh. nada. Sí, es, es increíble que no haya quedado en la película porque es va con el tono, digamos. Sí. Es, es, quizás le sacaría un poco de lo gris o lo o lo depresivo, si se quiere, entonces es como un salto muy, muy cómico, o por lo menos, yo ya veo que estamos hablando que es cómico, y después la gente dice, uh, esto es un embole, y estuvo muy bien que la hayan sacado, pero no. in incluso hubo gente que lo llevó a otro nivel, porque me ponía a leer los comentarios de YouTube, y había gente tan freak como nosotros otros o los protagonistas, que por ejemplo en la tienda de discos hay una sección que decía 6 dólares el disco y dice no esa versión de tal disco no puede estar nunca seis dólares porque el disco está en estado near mind que es como una eh, es un ¿Qué? catálogo oficial que compartimos todo lo que compramos en vinilo digamos que explica que el disco está en perfectas condiciones o tiene la tapa rasgada o algo Ajá. y dice, la valoración de esta película está, de estos discos de la película están completamente mal oh. Entonces, no sé bueno no, no sé si en el libro ocurre <risa> eso eh, esa ese no, no sé igual Nick horby es eh, Escribió muchas cosas con eh, eh, con, la temática, con ¿no? la temática de la música. Eh, hay, y hay, hay también se han llevado a, al cine, como por ejemplo, eh, About a Boy. Sí, la la, de la película Brad. de Hugh Grant con el nene que canta Killing eh, Me Sophie. <risas> y después hay otra más nueva que se llama eh, Juliette, Juliette Naked uh -huh. con el chabón este irlandés. Espera, No, vamos a ver, como que Kate Moss. Sí. Y el, y el loco este Ethan, Ethan, Ethan Hawke Hawk. que está en Before eh, Sunrise, Midnight. Claro. Uh -huh. Gran esa es una gran decía que no, no hay no hay libro, <risa> digamos, porque es más o menos este perfil sí. de, de película, digamos, con la música, las canciones, como muy meticuloso con eso. Incluso hay una escena que es una disquería en, en la primera. Es como que hay hay mucho en común. ¿Qué sí, elegimos sí, de, para, para eh, este momento? hoy te recorté hay algo ahí picando No, eh, si sí, iba a decir algo Pero no, nada, no me acordé Bueno, ahora la tanda lo discutimos Y, y lo, <risas> lo compartimos al ¿Qué vamos a escuchar? Last night I dreamed that somebody loved me De the, the Smiths Radio Nauta FM 106 3 Bueno, Juanny, eh cinco canciones, tu top 5 de sí. canciones sí. que eh, Estoy listo. ¿Qué escucharías eh, o qué pondrías en tu primera cena con tus suegros? Uy, acabas me... de conocer y poner cinco canciones. Uy. Había <risa> entendido otra cosa. ¿Qué había entendido? <risa> pensé que me ha dicho <risa> para comer con mis suegros, pero yo lo pensé al mediodía, es muy diferente. Un bueno, domingo pues, al mediodía mientras ven bueno, carburando bien, en mute. De, sí, te perdona. Por ese sí, la ser? primera vez que los conoces es al mediodía y ¿Y están viendo Carburando? Sí, bueno, claro. Bueno, eh, cinco temas. Tengo cuatro, serían... Eh, el otro, te lo, en el momento. Te lo debo. No. Este es Astrid Gilberto, Agua de Beber. Una vez Ajá. fui a comer a un lugar, lo estaban pasando. Y ese mismo. Me encantó. Me hice bien la digestión con ese tema. Eh, Alicia Keys, Girl Can't Be Herself. Es del último disco, Here. O oh, el anteúltimo. Un temazo muy lindo. Usa como sonidos medios raros. Pero en un humor, viste, como... Fideos con tuco, bien... Y después eh Dire Straits Walk on Life es un temón, sería uno de los temas obvios, <risa> pero es para cuando está el postre esos almendrados que vienen en paquetito, que te ponen recontento. <risa> oh, no. Después viene Nina Simone, My Baby Shoes Don't Care for Me. No sé, ah. lo escuché también cenando, aunque era para el mediodía, <risa> pero creo que puede funcionar, puede bueno, funcionar. ¿y el y el Quinto. Y el Quinto Así como ya se están por ir. Para hacerlos ir Para hacerlos ir <risa> Para hacerlos ir ¿sí? Y ¿Cuál? se viene el tuta, tuta Como cuando te echan un boliche <risa> <que> te <pone> <risa> <risa> Esos temas nacionales Muy arriba Glen, o, bueno. o Juanma Que hizo el programa anteriormente Nosotros lo cantamos al revés ¿Cómo? Tatu tatu Se viene Se viene Ah Obvio. bueno Tatu tatu eh, Vamos a irnos Gracias Cami Gracias a Los y las oyentes Nos encontramos el jueves que viene Vamos a Irnos escuchando How can you mend De Marvin Gaye ¿Mm? A Broken Heart younger days when living for my life was everything a man could want to do can't lose so i love somebody love me love me mother can all let me be gone yeah You feel the breeze That rustles through the trees And misty memories Of days come by But we could never see Tomorrow Would you believe that no one, no one ever told us about the sorrow and so, How can we make a broken heart in mine ears? How can you stop the rain from falling out? You've this the old sun, the sun shining, shining. One, One makes the world day. go right. And sometimes I'm the same Yeah, yeah